libros. Y tan solo aparece en el himno y pareciera ser una expresión de deseo al gran pueblo argentino salud, salud para los ricos, pero no salud para todos. Salud para quienes eh, de alguna manera recorrieron el policlínico bancario y necesitaban medicamentos porque eh, padecían cáncer o porque eran HIV positivos. La mafia de los medicamentos es estudiada, es revelada y de alguna manera es denunciada en el libro Remedios que matan. Andrés Clipan, buenas tardes, bienvenido a Contrarreloj. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, por mi parte. Eh, Andrés, eh, bueno, investigar esto es de alguna manera conectarse con eh, lo más nefasto del ser humano, ¿no? Porque estamos hablando de enfermedades que necesitan una ayuda importante y que encontraron en quienes deberían cuidarlos y curarlos una mentira atroz. Sí, la verdad que... Es de una de las formas más nefastas de enriquecerse, ¿no? Porque está probado en la causa que investiga Oyelvide y otros jueces uh -huh. eh, que efectivamente muchos de los medicamentos que se distribuían en, en el policlínico bancario a los afiliados, y como decías vos recién, de enfermedades que tenían, enferme, o padecían enfermedades muy graves, eh, no no surtían no surtían efecto, que es como matarlos. Vos sabés que se ha comprobado que se robaban medicamentos, por ejemplo, oncológicos sí. del del Ministerio de Salud de la Nación, con los rótulos que, que decía programa, viste, prohibida su venta, sí. eh, un 0800, bueno, eh, que habían intentado ser borrados con con alcohol y algodón, como describe una de las propias enfermeras del policlínico bancario, mm. y esos envases eran eran rellenados, parte del contenido lo pasaban a otro frasco y después lo rellenaban con agua, con uh -huh. agua que ni siquiera era eh, era fisiológica, era agua de la canilla, una aberración. Eh, una mujer que de alguna manera los tenía silenciados a todos, que los hacía vivir en medio del pánico, como es eh, la señora Paula Abayay, ¿no? Sí. La mujer de Sanola. Exactamente. Vos sea, es sabés que hay innumerables testimonios, yo algunos de ellos los transcribo en el, en el libro, mm. donde cuentan el terror que que padecían bajo la supervisión de Abashay y el propio Yarvide me lo cuenta, yo lo, lo pongo en boca de Yarvide en una entrevista o varias entrevistas que le hice, que mm. tuvo que que preservar en ...la identidad de algunos de los trabajadores... ...del policlínico bancario... ...sobre todo algunas enfermeras... ...por el miedo a las represalias de, de Paula Bayay... Mm. ...era siniestra parece ser esta mujer... ...hay testimonios de enfermeras que cuentan... ...que por ejemplo los acondicionadores de aire... ...no los limpiaban... ...entonces una enfermera dice... ...hay que abrirlo y limpiar... ...porque se murió una paloma... Sí. ...y están cayendo gusanos en las sábanas... Mm. ...y bueno... Y ahí está relatado como Paula Vallar le dice que nada, que no haga nada de eso y con las mismas sábanas limpiaban las porquerías que caían de los acondicionadores de aire. Eh, vos lo recorriste el policlínico bancario, no, no eh, una sino varias veces Andrés, uh -huh. ¿con qué te encontraste? Nos encontramos con, a ver, lo mínimo con lo que uno se encuentra y que es lo primero que ve, es el mal estado del, del edificio, humedad, paredes descascaradas. Eh, camas oxidadas, digamos, todo lo contrario que tiene que ser un sanatorio, ¿no?, de, de alta complejidad y de alto nivel, como era en una época. Mm. Pero además, con una farmacia, mm. como era la de San Javier, sí. que estaba ubicada en un lugar donde no estaba autorizado por mm. la por la ANMAR, por, por la autoridad de, mm, que regula, digamos, este tipo de actividad y depende del Ministerio de Salud de la Nación, no estaba autorizada porque no tenían las heladeras correspondientes, porque no se respetaba la cadena de frío y porque los propios pacientes dicen que cuando iban a la farmacia de San Javier, al depósito de San Javier, a retirar la medicación, en vez de dárselo con la cajita que correspondía, le daban con una bolsita de nylon las pastillas, O, o, en, o, o en cartones una una barbaridad eh, ¿Durante cuánto tiempo funcionó de esta manera Andrés eh, San Javier ahí en el policlínico bancario? Mira, no no está claro pero por lo menos del 2006 mm. 2007 hasta el mediados del 2009 ¿Cómo salta todo este tema de la mafia de los medicamentos? ¿Es a partir del triple crimen? Mira lo que me consta es que por lo menos Entre el 2006 y el 2007 ya el juez Osservide tenía por lo menos dos causas mm. que instruían o que investigaban este tema. Mm. que estaban nada siendo investigadas digamos los pasos de la justicia sí mm. y es una causa compleja además eh, causas Pero... que denuncian que pacientes eh, el tema de de la falta de o el maltrato en eh, respecto al tema de los medicamentos son pacientes son médicos son enfermeros quiénes acercan estas denuncias se eh, denunciaban dos cosas una la una denuncia del 2006 mm. que recayó en ese juzgado porque la mat Eh, y el Ministerio de Salud de, de la Nación había denunciado justamente la distribución en el policlínico uh -huh. y en otras obras sociales, medicamentos robados, falsificados, truchos. Uh -huh. Esta es una denuncia. Y en otras segunda... obras sociales también, incluida la de Moyano, ¿no? Eh, claro, la, la de camioneros que sos choca, pero también aeronavegantes, uh -huh. eh, prensa. Eh, los de los maestros, muchas obras sociales pasa que nombrarlas por ahí quiere decir que estamos diciendo que son culpables y ahora se están investigando se están investigando todas, sobre todo que en algún momento determinado eh, recibían medicamentos o le compraban medicamentos no solo a Néstor Lorenzo San Javier sino a Sebastián Forza y de otras personas que están involucradas en la causa uh -huh. y ahora que te digo de Forza es en 2006-2007 ya estaban esas causas en trámite. Después del triple crimen que se acaban de cumplir dos años, mm. ...eh... Es, todo explotó, valga la redundancia, mm -hmm. porque en menos de 20 días se determinó que Forza, Vine y Ferrón, los tres jóvenes empresarios asesinados allí en General Rodríguez, sí. vendían medicamentos truchos, falsos y sobre todo robados. Mm -hmm. Esto está probado ya en la causa y Solán Bellones, la ayuda de Forza. ...va a un juicio oral y público por este tema... ...por vender mm. medicamentos robados... ...y vendían algo que también estaba permitido... <risa> Entonces, ...y que tenía un fin como son las drogas... Eh, de, ...de fabricación de tipo eh, química, ¿no? Claro, los precursores químicos... Sí. ...ese era el otro tema... ...esa misma causa por el triple crimen... ...descubrió mm. que estos empresarios... ...estaban involucrados en la venta irregular de cedrina... ...porque como vos decís... ...estaba hasta ese momento permitido importar de China, de la India, cantidades industriales de efedrina. Mm. Lo que no estaba permitido es vendérsela a los narcos, mm, claro. mexicanos, como está aprobada en la causa. Sí, Ahora, ¿para qué sirve diciendo, la efedrina, Andrés? Eh, para hacer drogas sintéticas, uh -huh. como sí, el éxtasis, digamos, por ejemplo como la estasis, sí, digamos, en el mal uso, uh -huh. en el buen uso para distintos medicamentos, por por ejemplo, cuando uno está resfriado, que tiene pseudoefedrina. Uh -huh. Javier, está ¿Eh? hablando, no leuscalia, te quería hacer dos preguntas. Sí. La primera pregunta era eh, si las obras sociales no tienen algún tipo no de control de calidad de los medicamentos. Y la segunda, eh, ¿qué efectos nocivos sí. puede tener en una persona que tiene una angina o una enfermedad común y no adquiere alguno de estos medicamentos? No, est está bien, la la, a la primera que me haces, no, las obras sociales supuestamente supuestamente compran de buena fe a mm. los laboratorios o a las droguerías que, mm. que, que están habilitadas. Es decir que no existe ningún tipo acá, de regulación. No, acá el, lo primero que está fallando mm. es el control de las autoridades sanitarias, digamos. Uh -huh. Hubo fallas gravísimas y sigue habiendo porque no se, eh, digamos, me, me parece, me parece que no se extremaron la, las medidas mm. y a lo segundo que vos decís vos sabés que en, si fuera un resfrío qué sé yo digo está mal sí, también sí, ¿no? por supuesto eh, pero por ahí no, no te afecta a gran cosa pero todos los medicamentos truchos mm. robados que están en estas causas no son para las enfermedades comunes mm. son para enfermedades lo que se llaman enfermedades complejas y mm. eh, Eh, y de, de alta incidencia, de alto costo para las obras sociales. Como decían cuando pre presentaban la nota, SIDA, oncológicos para trasplantados y otras enfermedades muy complejas. ¿Y esto por qué? Porque justamente como las obras sociales no lo pueden soportar, tratamientos tan costosos, fíjate que solo una cajita para un oncológico, eh, una ampolla sí. para un tratamiento dieciséis mil pesos, solo una dosis, dieciséis mil pesos, sí. eh, entonces qué hace el ministerio de salud a través de la superintendencia de seguro de salud y a través de la APE que es la administración de programas especiales, a través de subsidios reintegra el monto por el tratamiento a la obra social, ¿sí? mm. entonces ¿qué es lo que se descubrió en la causa y que me costó bastante tratar de, de explicarlo en forma llana para que se sí. entienda en el libro? es lo siguiente, inventaban pacientes, pacientes que o que no existían o pacientes fallecidos. Le armaban lo que se llaman las carpetas APE, las historias clínicas, con troqueles falsos. Mm. Los troqueles son ese código de barra que tienen las cajitas de los medicamentos. Sí, bueno, y que también que... es la tapa de tu libro, un troquel. ¿Vos sabés que el troquel de la tapa del libro es un troquel falso mm. que se encontró... Bueno, que fue allanado y que está en la causa el doctor Ollarvide, del número, todo eso, sí. es un troquel verdadero. Y vos sabés que ese troquel, uh -huh. junto a otros cientos, los descubrieron cuando allanan eh, una imprenta en la que estaban imprimiendo troqueles falsos. Troqueles falsos para robarnos a todos, uh -huh. ¿eh? porque con esos troqueles falsos robaban los medicamentos, le cambiaban los troqueles... Eh, para ingresar en el circuito ilegal a los medicamentos, o si no inventaban historias clínicas, ahora también Andrés se le dio a gente eh, medicamentos truchos, ¿no? Es decir... No, también, por eso, por eso digo es es, es terrible todo lo que hicieron, sí. porque además de inventar las además de inventar historias clínicas, sí. algo perverso y siniestro fue esto, mm. eh darle medicamentos truchos como decíamos al principio. Por ahí robaban un medicamento o un camión o al Ministerio de Salud y de un medicamento hacían dos. Mm. Por eso hay descripciones muy precisas de los pacientes donde dicen eh, no, estaba violado el taponcito o tenía mm. o estaba agujereado, claro, porque con la jeringa eh, extraían líquido y ponían agua. Ahora, a, a Bayay corrió a gente cuando hizo este tipo de denuncias, ¿no? Algunas enfermeras la pasaron muy mal. Las echaron o las trasladaron a muy lejos de, de la casa o las echaron directamente, eso está está denunciado también. Mm. No, Paula Valle, por eso cuando queda libre, mm. viste, por una una artimaña de, de la Cámara, sí. cuando ella queda libre en un, en un momento, el temor del doctor Ollarvide, que lo cuenta, mm. eh, es el, el miedo que, bueno, ella saliera a... A apretar como se dice, a testigos que ya habían declarado la causa o, o que estaban por declarar. Uh -huh. eh, Andrés, la última, ¿quién es Héctor Capacholi y qué vinculación tiene con esta causa y con los Kirchner? Mira Héctor Capacholi eh, era el titular de la super, eh, de la Superintendencia de Seguros de Salud. Uh -huh. De él dependía, aunque hay toda una discusión que ahora se va a dar en la justicia, si dependía directamente o no de la AP. La AP dependía de él... Por la siguiente manera, él era quien permitía o no que determinadas obras, eh, determinadas droguerías abastez, abastezcan a las obras sociales. Sí, dependía directamente de él esa actividad. Mm. Pero además era el recaudador de la campaña mm. de Cristina Fernández de Kirchner de Julio Cobos en el 2007. Mm. Y lo que el triple crimen también determinó en forma taxativa, además de que estos tres empresarios vendían medicamentos truchos, efedrina a los narcos, es que la mayoría de, los de las droguerías y, y de los empresarios que están involucrados en estas causas aportaron a la campaña a la campaña Frente para la Victoria en el 2007 uh -huh. y lo que está determinado también y dicho inclusive en la entrevista que le hago en el penal a Néstor Lorenzo, en el sí. penal de Marcos Paz es Héctor Capacholi me llamó me dijo que necesitaba juntar unos 2 millones de pesos para la campaña... Mm. y bueno, y yo me puse a buscar ese dinero. Mm. Él aportó, dice, a través de, de San Javier o de Multifarma, eh, una de las empresas de él... y después él acercó, él recaudó dinero también. Mm. Andrés, eh, ¿sí? ¿cuántas personas hay presos por esta causa? No, ahora eh, hay procesada más de hay 15 personas... ...y están presas... ...Sanola, Bayay de... eh, y Néstor Lorenzo... ...y Torres... Mm. ...que es su segundo en, en San Javier... Eh, ...ultimísima mm. porque vos sos sí. hombre de radio en la mañana... ...y sabés que, que nos tenemos que ir a, a las noticias... ...pero Andrés, eh, señalaste muchas veces al juez Oyarvide ...¿actuó bien en esta causa? ...en esta causa actuó bastante bien... Mm. ...para decir que actuó muy bien... Todavía faltan muchas cosas que la Cámara le pidió, que cite a Héctor Capacholi a Indagatoria, mm. que cite a Héctor Lorenzo a Indagatoria también, eh, a Héctor Lorenzo, perdón, eh, a Néstor Vázquez también a Indagatoria, y sobre todo terminar de peritar todos los troqueles y todos los medicamentos que secuestró, que todavía no lo hizo, solo un 10% peritó. ¿El libro se llama? Remedios que matan, y es lo que ha hecho. ¿Y vos te llamás? Andrés Clipa, Gracias por pasar esta tarde por Contrarreloj, Andrés. Hasta luego. Que caso. tengas una buena tarde. Noticias ahora en concepto.